Mi nombre es Eduardo Balán y estamos acá en el primer festival latinoamericano de cultura viva comunitaria, eh, que bueno, cometimos la, la audacia de convocarlo acá en una cancha de fútbol, en el estadio Chacarita. Eh, no es que lo vamos a llenar el estadio, pero por lo menos es mostrar que desde nuestra perspectiva la cultura comunitaria es un hecho que es masivo, porque hay en, en Latinoamérica más de 200.000 colectivos de cultura comunitaria, hablando de murga grupos de teatro comunitario, bibliotecas populares la cultura comunitaria es ese, ese fenómeno que está multiplicándose en el pueblo que es eh, grupos que producen bienes culturales artísticos, de comunicación, de educación por fuera de lo que es el, el mercado y por fuera de lo que que son las cosas estatales, sino desde la comunidad misma, y bueno así que estamos acá celebrando eso van a tocar varias bandas eh, tenemos estamos participando de esta feria de experiencias ¿y qué va mañana? mañana vamos a llevar, el, el, hay un proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria y vamos a llevar ese proyecto al Congreso este, con, con unos 400 referentes de toda América Latina que vamos a, a ir al Congreso a llevar nuestro proyecto de ley.